en el 34 y recién se levantó en el 67, o sea que cuando surgió el cine negro en la década del 40 está totalmente atravesado por este código de regulación que en realidad es un código de censura pretendía no rebajar el nivel moral del espectador y si estamos hablando de fe fatal, de mujeres seductoras, de hombres que están patológicamente obsesionados por esas mujeres y por grandes sumas de dinero, y hay crímenes, y está Lampa, y hay gángster. ¿Qué pasa con la censura? Digo, ¿cómo hacían estas películas si tenían todo el tiempo al Partido Republicano detrás mm. <risa> tratando de que esas películas no se vean? Claro, claro, qué difícil, qué difícil el trabajo ese, pero bueno. <risa> este pero se hizo igual, han, Lo han logrado hacer, época. y han marcado época, y han tenido un legado hasta el día de hoy impresionante exactamente sí sí sí aparte piensan también que yo más allá de, de, de que las películas es, terminaban bajo la lupa antes de cada estreno para ver bueno a ver si hay crímenes adicciones desnudos también lo que pretendía el código high no rebajar el, el digamos o sea proteger a la industria local uh -huh. o sea las películas que venían de Europa y que no se adaptaban a los principios o los estilos de Hollywood, Las dejaban a un, a un lado. Eso no se estrenaba en Estados Unidos. Había que proteger la industria local. Claro. Bien, mijo. Y si queremos <risas> ver eh, películas para entender lo que es el cine negro, que además ya, ya nombraste una, El Halcón Maltés, dijiste. ¿Cuáles otras? Después tienen, eh, para mí, las mejores películas. Eh, van a ser las... Eh, por ejemplo... Pacto de Sangre para mí es mi favorita que es el mm. 44 que está dirigida por Billy Wilder que era un director que se caracterizaba por hacer comedias y se basa en una novela de James Keim para hacer Pacto de Sangre mm -hmm. Alfred Hitchcock decía que era fiel devoto de a esta película y era una de las mejores claro. y tenemos, o sea, la frase que nombra el principio de Barbara Stanwyck es de esta película el hombre que deja todo para quedarse con la mujer para quedarse con una indemnización doble sí. y al final termina loco <ríe> casi en la cárcel y no se queda ni con la mujer ni con el dinero claro uh -huh. un final que por ahí aparte en esa época estaban acostumbrados a ese tipo de finales tan eh, para abajo no, quizás sí por el melodrama. Eh, uh -huh. Como decía recién, bueno, era, o sea, ¿qué es lo que hacía que estas películas pudieran filmarse? La sugerencia, o sea, la fe fatal nunca la vas a ver que eh, un vestuario que marque mucho su gusto, sino que predominan algunos tajos uh -huh, en claro. el vestido o en la pollera, y si no hay alguna parte del cuerpo que se hace visible, por ejemplo en Pacto de Sangre eh, el tobillo de Barbara Stanwyck es todo porque ahí tiene una cadenita y es lo que va a seducir a este hombre que bueno, eh, se vuelve loco de deseo y, y digo, de a partir de eso y que hay mucho también diálogo de, de tensión sexual, hay cambio de roles eh, ella habla como si fuera una policía que lo va a detener a él y él habla como el supuesto detenido y hay una carga sexual, impresionante y al mismo tiempo no estás viendo nada ¿sí? Uh -huh. es algo que se dice entonces hacía que esta película pudiera verse en pantalla Bien eh, Bihu, todo esto está eh, yo he visto cine negro en, en YouTube, sino no, ¿dónde lo podemos ir que encontrando? Hay una plataforma muy linda que tiene no solamente películas clásicas sino también contemporáneas que se llama Cubit con Q, Cubit uh -huh. TV bien Y ahí tienen Pacto de Sangre, el alcohol maltés, tiene Laura que es de Otto Preminger del 44, que es una historia de fantasmas, acá no hay una femme fatal que sea mala, sino que eh, la, la, la protagonista que es Jean Tierney eh, es supuestamente asesinada y el detective se termina como enamorando de ella. Eh, después tienen Retorno al pasado, que es del 47, que es un clásico de clásicos dirigido por Jacques Torner, con Robert Mitchum, Shane Greer, Kirk Douglas, eh, que ahí tiene la, la fe en fatal más despiadada, porque hay un juego de perversión y de morbo de la mujer que tiene el arma eh, y, y pretende quedarse con todo, y hay historia de gángster, Eh, también, pero todo esto está disponible en, en Qubit. Incluso tienen el cartel Llama veces, que después eh, tuvo su versión con Jessica Lange y Jack Nicholson, pero bien. mucho, mucho después. Uh -huh. Bien, bien, bien. Grandes actores además que, que hasta el día de hoy, bueno, ni que hablar, Jack Nicholson, este, siguen, siguen vigentes. Eh, y si tenés que recomendar una argentina de cine negro... Eh, siempre digo lo mismo, para, mi favorita es apenas un delincuente, pero no abras nunca esa puerta de... Christensen es imperdible y aparte está en cinear. <risa> bien. Bueno, bien, las tendremos en cuenta entonces, porque eh, todo todo hecho en Argentina también sirve, también está para ver. Eh, Bihuk. Me había interesado algo que vamos a ampliar más adelante también, que lo publicaste, que tenía que ver con los oscar pero te lo dejo de tarea, me parece. <ríe> dale, dale, dale, no pasa nada. Lo dejamos para la próxima. Bien, ¿y tendremos algún sorteo más para nuestra audiencia? Y más adelante puede venir otro sorteo, otro sorteo, sí. Más <ríe> adelante. Muy bien, muy bien. Estamos atentos entonces. Bihu, hermoso como siempre, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo, Bihu. Dale un beso grande para todos Allí escuchamos a Victoria Julia Lencina Con el cine y las series En este caso el cine negro aquí en Desde el Barrio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 cercano en buenosaires.gob.ar barra unidades febriles Cuidarte es cuidarnos, Buenos Aires Ciudad Sumate a la comunidad radiográfica Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales minutos para el mediodía y debemos todavía, claro, los anuncios parroquiales, las redes sociales. Así es, 21 50 7 nuestro número de teléfono, también pueden escribirnos y enviarnos sus mensajes al 15 50 12 35 89 y contactarse a través de redes sociales también. Twitter, Instagram, Facebook nos encuentran como arroba radiográfica 893 nos siguen, nos escuchan, nos leen y comparten toda la producción que hace la gráfica en la www.radiografica.org.ar Así es, ahí se meten también en la comunidad de radiográfica para eh, aportar, para darnos una mano, para dar y recibir como dice Kicillof ¿No? Hay que dar, también hay que exigir un poquito. Exactamente. Este, porque se pueden ganar ciertas cosas. Tenemos varios sorteos para esta semana para toda la comunidad radiográfica. Tenemos los libros de SICUS y... Ayúdame. Y eh, tenemos también sí. las entradas para ver a Marían Farías Gómez. Por supuesto. Tenemos... A ver, esto lo discutimos con la producción. Uh -huh. Como no es un show presencial... Donde uno en general regala un par de entradas Porque va uno con su acompañante claro. Pareja, lo que sea Acá si si te ganás el acceso al streaming En tu casa no es que el que tenés al lado en el sillón También claro. lo tiene que pagar es comparte eh, Claro, dos accesos al streaming O sea, puede haber dos ganadores distintos uh -huh. No es que vamos a darle a uno dos accesos Eh, exactamente para, para sortear eh, este sábado a las 22 el streaming de Marían Farías Gómez. Así es, dos entradas para el show de Marían Farías Gómez. Eh, así que para participar tenés que poner me gusta en la publicación que está en eh, el Instagram de la radio, radiográfica 893, y también comentar la publicación eh, el viernes 11 a las 12:30 vamos a anunciar cuáles son los ganadores. Uh -huh. Mañana mañana se van a estar enterando quién puede estar ahí y obviamente recomendamos también Eh, con o sin eh, sorteo y premio eh, Meterse allí en loschisperos.com.ar eh, Tanto el Centro Cultural, Los Chisperos Como el Espacio Mujica Presentan a Marían Farías Gómez Y obviamente con la comunidad radiográfica Participan por el libro de Sicus uh -huh. eh, Participan por la cerveza de Tan Selmo De nuestros amigos de Tan Selmo Cerveza Artesanal eh, Así que de todo, de todo para nuestra gente Exacto, y tenemos mensajes ¿Te Tenemos mensajes. ¿Che, ¿No era Vidal a la que perseguían todas las mafias? Pregunta de jueves, nos dicen acá. Eh, cuando tenían que reprimirlo, hacían como si cobraran un sueldo bastante digno, ¿no? Por las ganas que le ponían, digo. Acá nos escribe Joel. Eh, después Facundo no los puedo ver protestando acá en Plaza Alcina, Bellaneda, yo tampoco los vi de la mañana y tampoco la prepotencia y la apropiación de los bombos y cantos cuando no pararon nunca de cagarnos a balos a nosotros cuando protestamos, que injusto los únicos trabajadores a los que les deseo la represión Eh, y después Nadia, comparto con Leila está bien la compensación pero es como un premio después de una conducta inaceptable, espero que rueden cabezas ahí adentro uh -huh. recordemos que las políticas de seguridad de Vidal, por ejemplo por ejemplo era eh, destruir búnkers de la droga, que no era más que ir con una topadora a tirar una casillita de ladrillo una chapa Uh -huh. Esa era la política de Vidal de Seguridad, digamos. Después, recordemos que Ritón no era el ministro de Seguridad, que mm, tuvo aumentos muy por debajo de la inflación, y hoy lo decía también Kicillof, digamos, eh, si no les dijeron nada Vidal, que redujo un 30% del poder adquisitivo uh -huh. de la fuerza, ¿por qué se les ocurre ahora? Bueno, está bien. Aparte queda en evidencia que había un discurso de mano dura muy fuerte, ¿eh? Y de políticas de seguridad Pero que no se llevaba a la práctica Porque no había recursos que acompañan ese discurso Claro ¿Entiendes? Eh, o sea, no lo acompañaban Porque si me decís, tienen un discurso de mano dura Pero aparte eh, inyectan eh, los fondos necesarios en la policía Y ves que están con patrulleros nuevos Cero de kilómetro, todo lo que quieras Pero eso no pasaba tampoco No, no pasaba Entonces, no una cosa en la otra. Sí le servía discursivamente para su plataforma política, pero después, bueno, perdieron la cantidad de puntos eh, porcentuales de, en, en el sueldo eh, neto de uh -huh. los agentes. Tremendo en los últimos claro. años, en los últimos cuatro años específicamente. Así es. Y se amplió la brecha enormemente también con lo que ganaban las otras fuerzas federales, como la policía uh -huh. federal. Veremos cómo, me interesa saber cómo le cae la policía federal. Digamos, yo creo que no va a tener problema porque en definitiva no es que le sacan a ellos para darle a otro, pero hay que ver cuál es el razonamiento no, las que hay ahí <ríe> interno interno pero bueno. recordemos que, entre otras cosas en la gestión de Vidal se dieron estos tiroteos tiroteos literal eh, entre la federal y la bonaerense Cierto. la bonaerense con sus chanchullos y la federal dice, no muchachos, ¿qué hacen? Uh -huh. eh, digamos llegaba un patrullero Aún, como esto decía Vidal, búnker ah. Y la federal lo fue a buscar sí Y dijeron, eh, loco Bueno, y así se armaban los tiroteos Entre las fuerzas de seguridad Una situación bastante generoso compleja Generoso país generoso 11.58, vamos a escuchar un poquito de música Que no hemos escuchado hasta ahora Y vamos a la tanda y tenemos una hora todavía Manu Chao, si no me equivoco, ¿no? Me quedo contigo. Sí, buena, Manu, me chao. quedo contigo. Manu que nunca sabes en qué idioma está hablando. Si me das a elegir... Si me das elegir, en, hijo, en español o en francés... Irá. Bueno, Manu Chao. O yo se leo Soy un hombre perdido Si me das a elegir Entre tú y la gloria Pa' que lleve la toria de mí O a por los hilos Si me das a elegir que tú cielo donde el el vuelo para dejar al olvido si me das a alejar, me quedo los que Más me quedo contigo porque me he y te quiero me he